Shoot <risa> <Chupen amigo! risa> Vem Gerson. para amigos oh. como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis as Esta noche en me Mechón he Pedro le sigo con José Cuervo y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. es presidente y una ducana también le entro. ¡Ah! Si se descuida don julio me lo echo con limoncito ya que se crea gimador le doy un reempujoncito Los que no saben, que lo dudo mucho, de cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así de, de donde pueda, pues del cartón. ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense. Y se siente tan rico. Es baile y masaje a la vez. Esos son los borrachitos. Y las borrachitas cómo agarramos al hombre de cartoncito. Con una sola mano. Se siente aguadita la cosa. Algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorber Borracha y encuera Qué bonita vida me cae Y con esta me despido de mis muy super amigos ya me di una aventada y a bailé de cartón